Grande s y buenas tardes. <risa> Partida en falsa. ¿sí? Eso se llama, cachito. ¿Ah? Los que están viendo a través de www.paíslobo.cl podrán ver la webcam y ver cómo es más desordenado de lo que parece el programa. ¿eh? Por suerte que uno no avanza, que h a con todas las ganas. ¿Eh? Grande, grande, grande. Menos mal que no me pegué un discurso. Son exactamente las 19, 12 minutos. Salimos con algo más de fase, pero estamos ahí. Nos puede llamar al 237440. 237440, como lo va a hacer en cualquier momento nuestro amigo personal Juan p a b l o Angulo, que está en terreno. Hoy día quiso salir a la calle. Dijo porque le gusta que la gente le demuestre su cariño. Así que se va a la Junta de Vecinos. Ahí en. ¿A una Junta de Vecinos? Sí, se va a una Junta de Vecinos. Toma. ¿Eh? De... El, la voz,、eh, Cristian Correa, los controles, la selección musical, el n e buen gusto los, en el teléfono, todo ahí está Cristian Correa. ¿Sí? Ah, ok. ¿Qué, qué significa aquello? Inmediatamente le cuento que en estos momentos hay ocho grados de temperatura. La sensación térmica puede ser un poquito más baja, pues hay vientos de once a veinticinco kilómetros por hora, ¿ah? ¿eh? a g a r r í a estamos en un cuarto piso los Altos Carrasco Crédito, en pleno Ramírez, con、eh, pasaje Vázquez. Ya lo s a b e Y con esa música, Cristian Correa va a dar un comentario que has estado preparando durante toda la tarde. Vamos, Cristian. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlo. Estamos junto a Juan Pablo Angulo, en la línea telefónica. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está, Máster? Un gusto saludarlo. Así es, muchachos, los saludamos desde、eh, las calles de Osorno,、eh, aclarando un poco también lo que señalaba Cristian. La verdad es que abajo, por lo menos en、eh, las calles de Osorno, está heladito. No, no, está, no hace mucho frío como a, hizo ayer, pero está la verdad es que heladito. Y、eh, señalando, como había indicado anteriormente, que hoy rumbo a la Unión Comunal de Justas de Vecinos, porque están celebrando 21 años de sentencia y hoy está el、eh, Festival del Cantar Vecinal. Así que voy a tratar de、eh, conversar con la Gente que está ahí,、eh, algo simpático para que veamos qué tal sale, a ver si yo también puedo cantar. He preparado mi voz. Oh, soy d e mío. Sigue practicando, sigue practicando. Sí, sí, pero, a... pero, Juan Pablo. Trata de、eh, m o j a r l a antes. Sí, es,、eh, creo que van a dar un vino de honor. Espera eso primero. Yo le、eh, d i g como consejo: te he escuchado cómo funciona luego de algo.、Eh, cuando remo... <risa> Y realmente suena mejor. Ahora no、sí. sé si sí, es porque、sí. los dos hacemos el mismo y nos empezamos ¿No? a escuchar mejor. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, me va a、faltar. De hecho, el coro en el día de hoy estaba preparando a ver si usted me p o e d e acompañar, pero no podemos estar los dos acá. Este, tenía que no, estar、no, aquí.、Vale, pero acá. acá se fue Cristian Hernán, ¿cierto? d e z El DJ de acá va en estos momentos bajando r á p i d o Escuchó que hay algo y él es muy amante de folclore, así que dijo que iba para allá. Así que te v o a acompañar. En cualquier momento llega allá. Dos voces ¿Eh? preciosas se van a escuchar allá. No, rato más 19:30.、Eh, también hay, obviamente, candidatas reina. Le vamos a echar la l u k e a y vamos u、oh, e a d a、bueno. Son todas c a s a d a s para que sepa usted. Sí, pero no está bueno. Déjale. <risa> pero Juan Pablo no es celoso. <risa> no, yo no. Yo espero que ella esté un poco en todo caso. Así que、ah. vamos a rebotearnos un poco aquí. De hecho, usted sabe dónde queda la, la unión como de c a m b i l l a de casa. Entonces, está muy está bonita ahí abajo. Claro, donde está la Casa del Foscolista, que está a un costado de, lo, de la estación vieja donde está el Museo Interactivo. Voy a avanzar p o r el Museo Interactivo también. A, a los, el mío, ahí exactamente, el Museo Interactivo. ¿Por sí, dónde? ¿El por el, por, <risa> oiga, el Museo Interactivo dice: hay un liencho, dice mío. ¿Sí? No, no es cosa de nosotros. El Museo Interactivo es、eh, el mío. Así es. Así que,、eh, de hecho, ¿Ya? vamos a estar informando <ríe> con respecto a eso. Pero, pero, ¿dónde está usted en este momento para que la gente lo sepa? Para que vea que alguien está hablando solo en la calle, con una mochila rajada que no, dice. Y no se m u n i c i p a l i s o n o No, no, no, no dice sin, ese. No, ando sin mochila porque ya me han molestado mucho con mi mochila que ha sufrido algunos pequeños baches. Tiene a u n o s pequeños poquitos ya e s t á haciendo. la a c m Pero, ¿esa mochila usted se la ganó o se la ganó? ¿La entregaron por el festival de leyes y la carne, no? Sí, este año me la entregaron por el festival de leyes y la carne. No alcanzó、leyes、a durar el año. No, todavía aguanta, vamos a ver si aguanta. Pero el está otro toda、año. rota, hombre. Oye, me d e s mochila para ya cuerno, no botella, v o <risa>、sí, es, que, es que me están haciendo la campaña, o ¿sabes?、No no、en redes sociales. No es cooler. No es cooler. No es c o l e r ah. Pero. <risa> pero sí,、si, es lo que pasa, ¿sabes qué s s a b e qué p a s ó Vamos, Juan Pablo, sinceremos. Lo que pasa es que Juan Pablo, trabajando, tuvo que usarlo como saco de dormir. Y ahí fue que se rompió. s e m e el... t i ó a v e r t e Quiero reconocer que la mochila es bastante amplia. Sí, no, sí, adentro tenía esas pasas. Era como el chavo de l o c h o Decía: entra más gente acá. ¿Alguien? Vio a alguien, o sea, a mí, ¿Ya? con una c a s a l l a negra y el celular en la mano, corriendo, eso no se hace. Se Justo en medio me despabilé un poco y venía un auto a gran velocidad por aquí. De hecho, ya estoy enfrente, ¿eh? estoy enfrente al Museo Interactivo aquí me estoy dirigiendo a、eh, la sede de la Unión Comunal. Así que yo creo que en un rato más vamos ¿Ya? a estar conversando, vamos a estar viendo, veo que llega、okay. gente, vamos a intentar conversar con los artistas,、eh, los cantantes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, Juan p a ¿Ah? el próximo contacto que d a m o s entonces. frío acá afuera. acá Ya, saque calor, nos p i d a el vino adelantado y que usted necesita eso para aclarar la voz. Sí, vamos a ver si hay también algo de ruido ambiente para que escuchemos q u i e n e s se presentan en el día de hoy. Mientras usted, obviamente, con、sí. Pablo, otros temas. Usted tranquilo, yo lo voy a c o g a r después. Por si acaso se pierde otra vez, ¿eh? yeah. no,、ah. hoy día no, hoy día tengo que trabajar. Ya, <risa> <Yeah. risa> <risa> chao, chao, chao. h Ahí estaba Juan Pablo Angulo. Están dando a conocer lo que estaba sucediendo en la tarde. En la tarde t i e b a s t a n t e s noticias, algunos ya vamos relajados para la casa. Sí, por supuesto. Así que para todos ellos. o y hay gente que se iba a la reunión de todos por el propio, o a Por si acaso. Ahí en el. ¿Dónde? En el. ¿Coleder? No. ¿Coleder? Eso me pasa, no entiendo mi letra. Es que no sé. ¿Coleder? No, ¿es coleder? No. ¿Colodep? Al colodep. Ahí, ah, ya. Ahí se va. Porque había reunión hoy día de todos、eh, juntos por el Proy. Ah.、Incluso、se viene el comentario más profundo. ¿Puedo ir a más, más tarde de, de, de Cristian? No,、eh... no, no, t r n o No, no, no, no. <risa> en la mañana quería decir, me voy con todo en la tarde. En la tarde uno se relaja, entonces, ¿qué se coloca r e más relajadito q u uno en la tarde. Ya lo s a b e o i g a a eso de las、eh, 6 de la mañana va a estar yo disnando, dice ya el pronóstico d e l tipo, e m por si acaso. ¿eh? Me... ¿Qué le pasó hoy día?、Pues? En mi trabajo me dijeron, oye, estuvimos escuchando,、eh, antes de venirnos a la pega, a la oficina, ¿Ya? y ustedes dijeron que iba a llover. ¿Y no llovió? ¿Y no llovió? ¿Qué quiere que le diga? El pronóstico estaba así. pero Le, yo he explicado esto pero a lo mejor ustedes no d、no、a n el programa resulta que el pronóstico del tipo e m los chubascos、eh, se hace n porque hay nubes que dan lluvia pero usted dice que no pero que no es que no es que no dan lluvia ya ojo ya entonces el tipo saca el cálculo y d i c e mira esta nube que viene、eh, viene lloviendo están regalando los antecedentes de contexto al tiro estamos al aire después me llama <risa> es que hubo un accidente en el centro de burrán que estamos regalando los antecedentes Como a me ha d i c n o m paño m a r í a antes de e s t a c i o n a r un auto. Ya. Bueno, entonces, el tipo calcula que por la velocidad del viento va a llegar como a tal hora. Y cuando aumenta o disminuye el viento, o pasa de largo la lluvia o llueve más arriba. Y eso es lo que pasó hoy día. Con esta ráfaga de viento nos echó a perder el pronóstico d e l tiempo. Ya. No, pero eso es la explicación. Por eso es que se le erra. Por eso es que el pronóstico tiene esa variante. Sí, me parece muy bien. Ya. Ya. Vamos a la música mejor. Vamos a un tema y volvemos. ¡Ah! すみません、私たちは今日の試合を o てみましょう。 Should I go? So it's taste, taste, taste What h a p p e n e when I'm on my knees? My legs fine, l e x s is flat So if you want me off your back Come on, let me know Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Decisions fucking o r me me free Don't want me safe giving Exactly who am I supposed to be? To me, you can see the Don't you remember where you met The Clash con este c h u a Style c h u r a Go en una versión、eh, en vivo, allá a través del 101.5 de la frecuencia modulada. El minuto a minuto es lo que se está viendo también en informaciones. El ministro, bien, el ministro de Defensa, el Alamán, dice: Encontramos nuevamente restos humanos tras la tragedia ocurrida el pasado viernes, donde fallecieron 21、eh, personas en un accidente aéreo de La Fach. Bueno, diversas voces apuntan. En definitiva, a responsabilidad de la, institu de la institución, digo, de la facha, precisamente en la tragedia. El general Larraechea respondió que este es momento de buscar a las víctimas. Mientras tanto, el Servicio Médico Legal dijo que mañana miércoles tendremos los perfiles genéticos de los familiares de las 21 víctimas. Y la Armada, en tanto, señaló que las corrientes submarinas dificultan el trabajo de los buzos tácticos en la zona. Informaciones del momento、eh, que se siguen dando a conocer tras esta tragedia. Eh, que cada día cala más profundo porque se van subiendo detalles más,、eh, podríamos llamarlos s、si、í escabrosos. Ya no son los cuerpos, sino que ya son restos、eh, que se están encontrando y eso obviamente hace más doloroso todo esto, sobre todo para los familiares. La verdad, que ayer en la tarde nosotros nos sorprendíamos cómo puede llegar a ser la maldad. Salía un tweet、eh, que a su vez se pasó por Facebook, en la cual decía que llamen a Carabineros, la facha y la PBI porque se veía un hombre cojeando la orilla de la playa. No. Y había gente que lo retuiteaba. Y había gente que decía: Yo también lo presento que está vivo. Y todo habla de Felipe Camiro Acá en la orilla de la parada. Bueno, finalmente, y obviamente era una broma. Lo que sí ha llamado la atención es que se ha recibido la señal de un i p h o n e Y es lo que se está retirando en este momento. Recordar que incluso a nivel mundial el iPhone ha tenido críticas fuertes porque aquellos que tienen iPhone pueden y están activados su GPS, por lo tanto es bastante fácil ubicarlo con ningún sistema especialmente justificado.、Eh, especializado, perdón. Y por lo tanto en este caso uno de los pasajeros llevaba un iPhone y ese ha dado señales a orilla de playa. Al lugar se dirigen comandos. Sí, e x a t a m e n t e Que Entonces, o, obviamente hoy los, los nuevos teléfonos, la nueva generación en telefonía, la gran mayoría viene con sistemas GPS. Son muy pocos los que ya、eh, hablemos de un teléfono ya sobre los 150 o 200 mil pesos, ya viene con el sistema GPS integrado. Entonces, lo, que no, lo que no viene es, es, es el servicio activado, que, que eso es、uh, lo diferente. Pero si. v o t r a e el sistema activado, m e cacharon al tiro, o d n d e a n d a No, pero está, está la opción,、ah, por si acaso, porque ¿Sí? eh, se cobra, porque es dato. ¿Sí? Es, cuidado, dato. Hay, es dato que tener, Hay que tener cuidado con ello. Pero,、eh, ¿dónde está la crítica d el iPhone? Es que se puede activar remotamente, sin su permiso.、Ah. Y a l g u n o s celulares que también lo permiten hacer si eventualmente el Estado quisiera poder activarlo y saber su localización. El día de hoy se hace con georreferenciación, que es a través de antenas que se logra determinar dónde está un celular. Pero bueno, ese es otro tema y nos fuimos por otro lado. Y yo quiero preparar un poco el camino de lo, dónde está mi amigo Juan Pablo Angulo. Y, y él e s t á a b a j o en, en, en el. ¿Cómo se llama? Ayúdame, en la plazuela Fermín v i v a s e r m í n v i v a e t a en、Gracias. el Museo Interactivo Sorno. Claro, a un costado. A un, a un, costado, a un, costado, a un costado. porque costado. está el edificio, perdón. ¿Por, ¿Por qué? Porque van a elegir,、eh, Cristian, no sé si a usted es de su gusto, no a todo el mundo le gusta, pero van a elegir las mejores empanadas y c h i c h a s de la zona. Campanita, q u e rico chicha, sobre todo. Ah, en el caso, dice,、eh, esto nos envió Claudia Mora, un saludo a Claudita. Ahora entiendo por qué ángulo se fue para、eh, a、ah, l l Ajá, si tanto no、es. Pero no, ese es en este caso, pero allá va a haber también, ¿ah? ¿eh? Ah, ya.、Pero、escuche bien. En el caso del tradicional licor de manzana. Esa es la chicha.、Uh -huh. Los seleccionados participarán en Puerto Montt y Osorno de una cata ciega en donde se conocerá posteriormente y en Santiago cuál es la mejor chicha del país. La cata ciega es que no le van a mostrar qué chicha es. Obviamente. Ahí, para que usted no tenga ni visión, ni que oscure, ni escara. Simplemente el s a b o r e l primer concurso nacional de la mejor chicha y la empanada está organizado por el Ministerio de Agricultura, más conocido también como Minagri, la Fundación de Comunicaciones de l a g r o FUCOA, a través de sus secretarías regionales ministeriales. Intanse que b u s c a e l e g i r a los mejores cultores de estos tradicionales productos a lo largo del país. Yo debo decir y debo reconocerlo que hasta mis 15 años yo pensé que toda la chicha era de manzana. ¿Sí? No tenía idea que existía. Ustedes no. r e Yo、uh, Al revés. Lo, a los 15 años pensaba que la única chicha que había era de uva. Mira. Quichavalle curadora. Pero. Tremenda cariño. Un saludo a mi abuelita, que se r í a acá Alejandro que yo saludo a mi abuelita. Pero、eh, mi abuelita también hacía chicha de arveja. Ah, sí, he escuchado. Ay, Dios, tome poquito, eh. Tome poquito. Porque si la va a trasoler la cabeza la de arveja. La arveja, arveja está t e r r i b l e No la he probado nunca, no he tenido... Con, con es, es buena, pero con cuidado, ¿ah? ¿eh? No sé qué será, pero fermenta tan rápido y entra, h o r a z a Al principio el gusto es, muy, es algo extraño y uno dirá, c h i sea r v e j a no me va a gustar. No, y uno, con esa desconfianza, y después empieza a pasar y no se da como, no se da como y cuenta cuando empieza a, a beber más de la cuenta. ¿eh? Pero trate de no tomar más de un litro y medio, que es lo que hace el estómago. Exacto. <risa> Vamos a la música y después de la pausa, ¿te parece? Me parece s e g u i m o s con la música a esta hora de la tarde. Casey and the Sunshine Bang.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 19, 31 minutos,、eh, más corto que un viraje de laucha, más corto que manga sostén. Así、ah, más corto que Juan Pablo, sí, en el vituperio. Uy, q u a vamos a tener contacto con Juan Pablo, que está allá en、eh, la central, la central, le vamos a decir, la central de la Junta de Vecinos. En el i n t r e a n t o sí, efectivamente, nos preguntaban ahí por interno a través del de chat、eh, si había más de un municipio involucrado. En la provincia de Osorno, con respecto a las licencias falsas. ¿Sí? Obtenidas ilícitamente. No falsas, sino que en forma fraudulenta, digamos. ¿Ah? ¿Se、si、veo más de un municipio aparte de Purranque? ¿A riesgo de demanda? Sí. Hay más de un municipio. Hay más municipios aparte de Purranque, en un bullado caso que sacó un canal de televisión, hablemoslo, en mega, con su programa aquí en vivo. Ahora, yo cuando viese ese reportaje. Yo dije, ya que en o l horno nadie sabía. ¿No? o nadie quiso saber. Nadie quiso saber. O nuestros periodistas no quisieron informar. O fueron cortados por algún medio y decir, no, pare, d no se puede.、Así、Me、es. pregunto yo, como un simple auditor, en ese momento. Bueno, nosotros lo hemos explicado muchas veces. Estamos haciendo Bailo Radio. Y si ustedes escuchan las mañanas a eso de las 7, a las 8 y media. Habrá escuchado ya este discurso otras veces, en cual les digo yo que cuando uno trata de hacer una investigación acá, recibe mucha presión y lo fácil es hacerlo a través de un canal nacional donde, aunque le digan que va a atacar con todos los abogados del mundo, el canal sonríe y hace el reportaje. O sea, acá no, no pasa porque inmediatamente te l l a m o voy, voy a hablar con el abogado y te voy a hundir y no vas a poder trabajar. Es lo primero que te dice n a través del teléfono. Bueno, y por eso es que muchas denuncias se hacen a nivel nacional. Y acá no pasa nada. De alguna forma yo doy fianza porque aquí hay mucho s i n t e r e s e s creado s para hacer una denuncia este, de este tamaño. Vamos a ver qué sucede. La investigación es, viene bastante fuerte. Viene una segunda investigación que, que ya ha dejado de ver un periodista acá, un valiente periodista, hay que saludar también a Kessian h i g u e r a que sacó ya un adelanto de lo que es una investigación que también nosotros estamos siguiendo a través de País Lobo. Eh, y también involucran delitos económicos. Millonarias, sí, estamos hablando de 300 millones de pesos también. Por ahí hay otro tema que se está saldando. Oiga, este sábado se realizará finalmente la primera corrida de invierno 3K. ¿Tenemos Juan Pablo antes que, que vaya yo con eso? ¿Sí? Sí, ¿Sí? La música característica de Juan Pablo. Matrix. De hecho, bueno, antes de、eh, comenzar y ver el tema,、eh, les repito, es eh, eh, la semana aniversario de los 21 años de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Ozón, ¿no? que agrupa diversas eh, uniones eh, comunales, obviamente, Junta de Vecinos, que se han conglomerado aquí en gran presencia. Ha llegado harta gente hasta lo que es、eh, la sede de la Unión Comunal, que se encuentra a un costado de、eh, lo que es la antigua estación de ferrocarriles, y que en el día de hoy van a realizar un, eh, un eh, concurso, un, un festival de. Eso es lo que se va a realizar, porque ustedes estaban señalando anteriormente. Nosotros de la mañana estuvimos conversando, de hecho, con el Ceremi de Agricultura, Rodrigo Mardones, que i nos n contaba en primera instancia que esta actividad que ustedes estaban señalando se iba a realizar solamente en Puerto Montt, en la intendencia, Ya.、Yeah. n e d ruido de los. Ágiles de la prensa, que les caía algunas gotitas de las bocas, me dijeron, ¿por qué no lo hacen los hornos? Y el CD me dijo, sí, también lo tenemos considerado, y como usted señala, indicaba a Claudia Mora, quien trabaja obviamente、eh, con el Ministerio de Agricultura aquí en la Región de los Lagos, decidió también finalmente entonces realizar esta actividad de los hornos. Yo no había tenido mayor conocimiento, pero escuchándolo ustedes me informé que se va a realizar entonces también aquí en、eh, lo que es el Museo Interactivo. Eh, o a un costado de Museo Interactivo de o s o r Es una actividad bastante importante e interesante donde da demuestra de h i c h a en Panamá y donde、eh, ahí estamos viendo quién podría ser jurado por parte de la prensa. Capaz que yo también lo represente si es que.、Eh, por, favor, que no、mis por favor, honor que no debería. Por favor, honor que no debería. u s、sí, t e d es un hombre que maneja mucho el tema. Sí,、eh, catador, sobre todo profesional, casi. Tengo un diploma ahí guardado、eh, en mi casa que me acredita como catador profesional de ficha、sí, de Uber. Sí, lo de vi de bastante chiquitito. Sí, me llamó la atención que tenía el sello de una institución. Sí. sí. ¿Por qué tiene el timbre de gravinero? <risa> es que lo acreditaron después. Ah, ya, ya, correcto, ya, correcto. Oiga. Sí. Y lo segundo, rápidamente,、eh, sí, el tema de las licencias、eh, lo señaló en una oportunidad en que se realizó、eh, la inauguración. n t e acuerda s de Pasarenas en Puerto Octay? s、sí, En ese lugar estaba el diputado Fidel Espinosa. Y lo que digo yo fue lo que dijo el diputado Fidel Espinosa, que en p u y e g u también podría haber un caso de licencias、eh, fraudulentas, por así decirlo, en el sentido de que se está investigando. ¿Dónde? Reitérelo,、ah, reitérelo. En la comuna de p u y l o u、pues, e según se ha d a o el diputado, no yo、ah, no lo he dicho, lo no, dijo el diputado. Lo dijo el diputado. <ríe> yo que, que yo lo、no、tengo loco, aunque no es grande, no, Ay, <ríe> no por eso no lo toman en cuenta. Pero ahora sí lo toman en cuenta, no se preocupe. n por... ya, ya lo mataron. Ya lo mataron. <ríe> Bueno, va a ser una lástima. d é e m e、no. Vamos a entrar.、Eh, mire, voy a dejar el micrófono abierto. Voy a preguntarle si se e n c u e n t r o a Don Pedro. Porque vamos a entrar.、De、usted, hecho, lo importante es que deje el micrófono abierto, pero usted en、eh, castellano normal, nada en castellano antiguo. De hecho, estoy adentro. De dónde se está o se va a realizar, de hecho, este festival de la c a n c i ó n Voy a consultarte en un minuto. A ver, a ver. ¿Está don Pedro por ahí? ¿Se fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya la d a ¿Dónde está? ¿Ya por acá? ¿Por adentro? Sí, sí, Ya, ahí está, a ver, para que vean ustedes que estamos haciendo las consultas. Pero sigan n o m á vamos, lo escuchamos, estamos muy bien. Dale nomás, dale nomás. De una a otra, permiso, permiso, permiso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Animando también? ¿Está y a adentro? ¿Está adentro? Ya, voy de un lado. ¿Qué, qué, para, ¿A quién saludaste? A José Luis, quiero hablar con él, José Luis Rodríguez, que me imagino va a estar animando t e m b i é n ¿Está a d e n t o Exacto, el Puma, el Puma es de Osorno. José Luis que estaba acá. De hecho, voy a volver a donde estaba,、eh, buscando a Don Pedro.、Eh, mire, les explico: es un salón grande, yo salí a l salón grande, entré e un salón más chico, d e salón chico, me derivaron al salón grande y aquí lo encontré. Se está revisando algunas hojitas. Don Pedro, hola, ¿cómo estás? Muy buen amigo, Osorno. ¿Cómo? ¿Cómo le va? r e p r e s e n t a de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de acá de la ciudad de Osorno. Cuéntenos un poco ya a p o r t a s de este segundo festival de la canción del dirigente, que es lo importante que participan dirigentes、eh, para País Lobo Radio, TV Radio La Barada. Cuéntenos un poco qué es lo que va a haber hoy día、eh, participando gente acá de la ciudad. Bueno, efectivamente, amigo Juan Pablo,、eh, esta es una actividad dentro de, de, la, de lo programado por la Unión c u m u l a r para celebrar nuestros 21 años de vida de la Unión c u m u l a r de Punta de Chino, con lo cual. Iniciamos ya parte de lo que ha sido el programa, pero hoy día、eh, estamos en lo que es el festival, el segundo festival del dirigente vecinal y comunitario de la comuna de Osorno. o qué i n e s participan en el festival? Participan dirigentes de juntas de vecinos. Esa es la idea, ese es la,、eh, el propósito de, de aquí, de fomentar un poco、eh, la, la actitud de los vecinos en cuanto a, a, al tema artístico y cultural, para darle, darle también ellos un, una parte recreativa. Porque e s t e también es parte de tensión para nuestros vecinos. Perfecto. Muchachos, ¿me escuchan bien, c i e r t o Espectacular. Ah, ya. d o n p e d r o cuéntanos un poco cómo ha sido esta semana. Estamos viendo, ustedes están de aniversario número 21. Hay diversas juntas de vecinos que participan de la Unión Comunal y esta es una de las actividades que ustedes han realizado. Sí, claro, nosotros ya, ya estuvimos,、eh, hemos estado en una, en una romería, hoy día en la mañana,、eh, tuvimos una, una misa chilena que, con bastante convocatoria, bastante participación de los dirigentes, y, y esta ya es nuestra segunda, tercera actividad, por tanto, se vienen muchas otras más, unas visitas al hogar, de,、eh, al hogar de, de, de los tilos, el hogar de. Del lugar de Cristo, con lo cual también vamos a llegar allá junto a varios dirigentes, así que, y bueno, la clausura el día sábado, que es importante porque para nosotros es sumamente importante porque t e n e m o s dentro de todas estas actividades nuestras candidatas a reina, hoy día también, hoy día nos presentamos a todas las candidatas y bueno, ellas ya, van, ya están siendo evaluadas por nuestro. Nuestro jurado, así que el día sábado va a ser la coronación del de, de candidato, la premiación del, del ganador del festival y también nuestra cena de camaradería de junto a todos nuestros vecinos, nuestros dirigentes. También invitados los niños que están en el estudio, tanto Christian、eh, como nuestro amigo Christian, porque los dos se llaman Christian,、eh, también invitados <risa> el día sábado, ¿cierto?、Eh, todos invitados, todos tienen su espacio acá, así que、eh, gentilmente invitados por la Unión Comunal de Juntas Vecinas. Muchas gracias, r o b e r o Me imagino un llamado a los vecinos, ya están llegando en más hasta acá. a A festejar en el día de hoy y aprovechar esta, este、eh, segundo festival de aranjas? Efectivamente, todavía están a tiempo de llegar acá. A nuestra nueva casa aquí al lado del Museo Interactivo.、Eh, así que los que estén cerquita por aquí, al c a s a le diga todavía para, para acompañarnos en esta gran actividad. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Muy Ahí está, muchachos, el presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Osorno, aquí ya preparándose lo que va a ser el、eh, f e segundo t i v a l l s e festival de la voz de los vecinos. Como usted señalaba, una actividad que termina el día sábado con una cena. Aquí, de hecho, es、eh, lo que es、eh, la sede de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, donde hay que. Ha s t a el momento bastante gente a la espera de este, esta jornada de entretención. Ya, Juan Pablo, ¿lo dejamos ahí. No se le haga los minutos, por si acaso se le, le queda algo más. Mañana、sí. resolvemos aquí el problemita. ¿eh? No se,、no、para... se preocupe, señor. ¿Sí? Tengo minutos de esa hora. ¡Ah! ¡Qué, qué canchero! Así, Tenemos así la, que... música, la música la m ú s de. ¡Ay, de... que se quedó t e r m i n a d o San Pablo, por favor, mantengámosla c o m p o s t u r a No se interrumpan, no se interrumpan, por,、eh, por favor. No, no h a b e m o s montado. ¿no? Claro.、Eh, bueno, como lo señalaba eso, <risa> han、semana. llegado o van llegando algunas autoridades、eh, que van a estar presentes en e l festival、eh, de la canción donde también van llegando los vecinos, van llegando candidatas a reina también.、Eh, está armándose el jolgorio、eh, del día de hoy para los vecinos para que también disfruten en estos 21 años de la Unión Comunal. Usted no se, usted no se retira antes del vino de honor, por favor. No, yo me quedo aquí para <risa> ver el nivel de los cantantes. s q u s c a <risa> r Desde aquí me saca en、eh, un ratito. va Ya,、yeah. ya、yeah, eh, bueno, ahí h e m o s si d o y a e s t a m o s algún rato más de repente yeah,、okay. para ver、eh, quiénes t á n arriba. Ya、yeah. no, termina esta actividad. Yeah, yeah, compa, ya, ya, compa, b i o n Nos vemos, te chupamos. Ya, <risa> t o d Pásame la botella. Ahí está Juan Pablo Angulo, saludos para él, que está trabajando a esta hora de la tarde. Bonita. Nada se le viene, se le espera. Lo, lo quieres mucho, Gampo. Lo vamos a hacer un tema musical y de vuelta comentamos algo.、Más. Así es, seguimos con la música de George c a r r i s o n con este God Mindset on You. Right, child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time、mm. to do it, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it, right, child. I got my mindset, I got my mindset. Mindset,、oh. and this time I know it's real. The feeling that I feel, I know I've up my mind to it. I know that I really can do it. I got my Se paran para las 20 horas 8 de la tarde. Está en la s línea s telefónica s nuevamente nuestro colega, amigo de funciones, Juan p a b l o Angulo. Juan p a b l o Sí, mire, rápidamente para hablar de un tema, porque también nos escuchan bastante jóvenes, de un tema importante como es la tarjeta nacional estudiantil, conocida como TNE. Vamos a aprovechar rápidamente y brevemente de conversar con usted. De... Ah, ¿Sí? Ah, está. c o n t i n a n d r é s Delgado, que es el presidente del c r e m i o del transporte mayor acá en la ciudad de Osorno. que También está desjurado, pero vamos a molestarlo un poco, ya que todavía no empieza, para que nos consulte un poco y nos compruebe un poco el tema de la TNE. ¿En qué va este proceso? l tema d la TNE es un proceso que ya está entregada la tarjeta. De hecho, ahora ya se está trabajando en forma normal con la tarjeta de este año, que es la tarjeta del 2011. La tarjeta del 2010 ya es una tarjeta de poco, pero por suerte en este tema, se había entregado alrededor de un 90% de la tarjeta, así que no generó mayores problemas el pasar de la tarjeta antigua a la tarjeta nueva. Es decir, los estudiantes no tendrían mayores problemas, siempre nos consultan con la t a r j t a Respecto a la situación de abordar los microbuses, por ejemplo, que transitan por、eh, la ciudad de s o r n o no tienen problemas siempre y cuando sea con la tarjeta que es la de este año. La tarjeta del año anterior ya caducó. De hecho, esa tarjeta tenía que haber caducado el 30 de mayo,、eh, se extendió el plazo hasta el 30 de julio, dos meses más, y ya en este momento ya se está operando y se debería operar solamente con la tarjeta del 2011. O sea, es la tarjeta del 2011 la que es válida. Así es, yo le hago así un llamado a los estudiantes, llegan muchos reclamos. Sobre todo de repente a la radio,、eh, sobre el no llevarlo en este caso con la tarjeta, pero muchas veces tienen la tarjeta que ya no es válida. Si no tienen la tarjeta, responde este año, tienen que sacar su tarjeta en Bigatec. ¿Cómo se hace en caso de que alguien tenga la tarjeta antigua y esté、eh, urgido por poder obtener la tarjeta actual? La tarjeta. Que、eh, no, no se saca en el gremio nuestro, es、eh, una empresa que ganó esta licitación y tienen que dirigirse a la galería Centro s o l n o en el segundo piso. La empresa se llama Vigatex. Muy brevemente, también la satarización. e Si s están trabajando para sacar de circulación a algunos microbuses que ya cumplieron con su v i a b i l i d a Efectivamente,、eh, estamos trabajando en algunos proyectos para poder renovar el sistema de la flota con la ayuda del de subsidio a la satarización y esperamos tener. Una buena nueva dentro de unas dos semanas, cuando ya el tema esté definido, para、eh, cuantificar la cantidad exacta de máquinas que se van a renovar. Son muchas las máquinas viejas que circulan actualmente por Osorno. Sí, ¿Y efectivamente, es?、eh, este año deberían ir 60 máquinas por antigüedad. Entonces tendrían que salir del circulo. Sí, efectivamente.、Eh, la autoridad、eh, tuvo la voluntad de hacer un calendario de retiro para el listado. Si no lo hubiese hecho, se hubiese retirado el 50% de la flota de Osorno. Este es un rubro que está bien complicado. Eh, estamos analizando varias posibilidades para poder mejorarlo. y、si、se mejora, nosotros le cambiamos l a cara a la ciudad y es lo que estamos tratando de buscar. Una situación también, u s t e d s lo quieren hacer algo similar a la tarjeta v i p que hay en Santiago. Ese es el proyecto. Definitivamente, l l el v a e s t proyecto. Tenemos las fotos, de, ya tenemos el tema de los equipos definidos. Deberíamos h e estado instalados para agosto. En septiembre,、eh, una demora, no tuvimos nunca los códigos de Junaer, así que ya partimos al,、eh, al revés. En este caso, partimos con r a i v i n i c a c i ó n de los equipos para reconocer una tarjeta adulto, que es lo que vamos a hacer. ¿Y eso cuándo vería la, la... En e en e n r o d e l p r ó x i m o a ñ o En enero del próximo año. En enero del próximo año ya están funcionando los equipos. Perfecto, muchas gracias, a n d r é s Listo, muchas gracias a ti. Ahí está, muchachos, otro tema latente、eh, que ustedes conversaban también en alguna oportunidad: el tema de la chatarrización,、eh, más de 80 máquinas son las que tienen que salir de circulación de Osorno de los microbuses.、Eh, por otro lado, la... es, y también este proceso que quiere implementar los microbuseros de Osorno, que ya parece no f u n c i o n ó la coordinación con c u n a v e A empezar a comenzar a trabajar por parte propia. Vamos a ver qué dice la autoridad con respecto a este tema y estaría aplicándose a partir de enero del próximo año. Ok, Juan Pablo. <risa>、eh, no, sí, no. Lo que pasa es que estaba muy atento a la palabra buscando urgido. ¿Ya? Que se... ¿Hay gente que se urge? <risa> no, no, está bien, ¿no? Disculpe mi l e x i c o sí. No, está bien, no, sí, está bien. Y es lo hay... que no le dije, ¡ey, logi! <ríe> <risa>、eh, Compórtate, el jefe está supervisando acá. A ¿A ver, ver, ver, para ver, la ver, gente que pregunta, e l caballero, caballero,、no, caballero, no, caballero no anduvo en el caule, es, es don Juan Carlos Lemarín que está,、eh, está supervisando que esta situación no se vaya de. No anduvo en el caule, pero le cayó cenita. Sí. Y una cosa como se ríe cuando es la broma que no te digo, oye. Bueno, pero、eh, aterrizando la información, a t e r r i z a n o Mucho estudiante que de repente, y ustedes saben, reclama、eh, porque dice、eh, que el chofer no lo quiere llevar en、eh, los microbuses o una situación, lo escucharon de parte del presidente del Gremio del Transporte Mayor.、Eh, lo único válido ahora es la tarjeta de este año y quien no la tiene, tiene que acudir no al gremio que se encuentra en Calle Mata, sino a la empresa encargada de la fabricación de estas tarjetas estudiantiles TNE、eh, que causaron en algún momento alguna situación de conflicto. Así que hay que dirigirse, de hecho, hasta ahí y hacer ojalá, ojalá los trámites se.、Eh, Rápido, porque según nos indicaba, lo que se está solicitando es la tarjeta de este año 2011 para obviamente optar a la tarifa rebajada que tienen los estudiantes、eh, por normativa legal, de hecho, en el Ministerio de t r a n s p o r t e Ok, Juan Pablo, quedan nueve minutos para las ocho, Si hay algo más, tú nos l l a m a n o al 237440. s í si veo a alguien más que tenga algún t e m a interesante, o si comienza anteriormente para que escuchemos un poco el ambiente, yo lo s molesto. Y si no, nos volvemos a ver mañana y tenemos todo el resumen y o les cuento lo que pasó acá. Ok, fantástico, sí, gracias. Juan es, Juan Pablo. Que me, es que me acuerdo, gracias. <risa> <risa> Gracias por tu sinceridad. t llamamos. ¿Sí? Yo, cualquier cosa que hay, a m o s Chao, chao. Que esté muy bien. Ahí está Juan Pablo Angulo. Oye, el tema de.、Eh, el n u e v e p r e o c u a b a Si tú no es gordo, yo también. Quedé preocupado con ese nuevo sistema de cobro que se va a llevar a cabo a partir del mes de enero, estilo la tarjeta VIP. Sí. Como está en Santiago, con todos los problemas que ha tenido en Santiago, con todas las dificultades después de dos, tres años. Un tema que todavía sigue dando problemas en la región metropolitana. Bueno, ¿Vamos a viajar gratis、eh, Sí, pero ¿cuánto va a subir? ¿Cómo va a ser el tema de la evasión? Uno puede decir, no, vamos a viajar gratis, pero el tema es que、eh, va a ser un buen servicio. Como el, de or, como el de hoy. <risa> ¿Viste que ya está mal el servicio y ya estoy hablando、mal? No sé. No, es que me entra la duda, la verdad, que disculpe, señor, de la municipalidad. Yo a v c e lo mejor estoy terminando al revés, pero ustedes colocan publicidad y o puedo hablar bien del proyecto. Pero hasta el momento <risa> se me ocurren puras cosas negativas, que la experiencia indica que la, la cosa no、es、funciona. Que la experiencia es mala. La experiencia es mala, entonces, ¿qué quiere que diga? <risa> ¿Qué c r e e que,、no? que l Yo creo que la embarrón dijo que estamos tratando el mismo tra、eh, sistema de Santiago. Ahí. pero. n o Ya. Podríamos colocar tranvía y yo creo que funciona. Sí, como el paraíso.、Eh, no, pero es que mira, es, hermoso, es que.、Andale. Pero es que como tenemos una sola subida de carrera, ¿podrías tú tener un tranvía relativamente gratuito, bonito? De abajo, de, fijate ahí donde comienza, y como Rodríguez va a ser amplio, van a dar la vuelta, a dar un circuito por todo lo que es periferia. De mapa.、Pues, Así es. Yo digo, yo una idea, ¿no? Es una cosa. Quería comentarle, amigo mío, antes que se nos vaya, que ya en p o c o minutos más comienza la reunión ahí de los chicos que están por el Proviá. ¿eh? Ahí、oh. en el, la c u e t i del deporte, que no me puedo acordar. c o lo de, señor.、Eh, exactamente, ahí en el. c o lo de, tatita. El... <risa> en Rodríguez con O'Higgins. ¿Ya? Y tómenselo con calma, que... no esté urgido, dijera a l i n t Dijera mi n o e s t m u r g i d o no esté urgido. Este sábado se realizará la, ter… la primera corrida de invierno 3K. ¿Tú? ¿Dónde? Acá, porque no son dos. Ah, la 3K. La 3K. No, es que había una carrera, una maratona en Santa Que se llamaba la K2. Entonces, por eso me. No, no, era、ciego? 3K por, por 3 kilómetros. Ah, ya.、Yeah. Fortalecer la práctica del deporte familiar en cualquier época del año. Es el objetivo de la primera corrida de invierno de Osorno, la que se llevará a cabo finalmente, porque se suspendió la primera. Este sábado 10 de septiembre a las 10 horas. Luego, de una recalendarización producto del fallecimiento del conocido quinesiólogo local, Gerardo m a n z a n a r e ¿Sabes、uh -huh. que hoy día pasé por afuera de la consulta de Gerardo? ¿Ya? Y había un papelito afuera. No me dio. g Y decía,、eh, se avisará cuando vuelva Gerardo Manzonero. Yeah. En serio. No lo han sacado. Se lo digo, pasé por ahí. No sé si es la palabra exacta, pero decía como que volverá. Me, me produce un sentimiento en contra. Estuve a punto de tomar la, la cámara y después dije, no, no, n o d a u s t e lo h he a hecho, señor? Bueno, el objetivo de esta actividad es o r g a n i z a d a por el Servicio de Salud, o Sorno, Gobernación Provincial y Secretaría Regional m i n i s t e r i a l de Salud de la Región de los Lagos. Viene a reforzar el concepto de práctica deportiva constante. Señor, usted no, no sabe qué hacer divertido. Bueno, entonces va a correr el sábado. ¿Y qué va a hacer más divertido? Porque va a correr el gobernador. Dice que está invitado a todas las autoridades. ¿Quién、Ojo. se va a correr?、Ah. ¿Quién se va a correr de la llamada a correr? Va también, dice el director de s i l i o Saludos s n el ingeniero Larrondo. También va. Dicen que cuando esto estaba programado, no me acuerdo, para que hace dos fines de semana atrás, me parece. Ya, sí, el único、sí. que llegó con p a t a l o c i t o s cortos fue Andrés Mujica. Lo reconoció. Y yo soy como 82 y con. Así que le cuento por q u e él llegó y dijo: Y a mí n a d e me avisó. Llegó a la radio amiga donde trabaja la esquina a cambiarse al baño para que pase bota o. Oye, un saludo a esta hora de la tarde para Marcia. Ella sabe, nos,、uh... nos encontramos de Nante ahí en el centro de la ciudad de Osorno. Muchos saludos para ella que lo pase muy bien. Muchas gracias por su palabra. a b r i t a s Seguimos con la música. Último origen: u b f o r de con este Here I Am. Peace. 40. <risa> Buena. Qué p r o s u n c i a c i ó n Saludos a Daniel Río. Lo sé sea, a través de la cámara web. Usted nos puede ver a través de una cámara web pero también escucharnos en calidad digital. En www.paislogo.cl. Sí, nos pueden escuchar, ¿no es cierto? Nos pueden escuchar y ver. Nos ¿verdad? pueden escuchar y ver a través de la. Ah, pero usted lo puede n ver mejor. Porque yo detrás de. Dos sí, videos... pero ya、ah, a okay, sí. y a vamos a mejorar el o que no. No, que hay que sacar el v i d r i o señor. Aparte de hacer reflejos, sí. Sí, aparte hacer reflejos, el v i d r i o Ya no se ocupa. No se, no se o no e u b s verdad, es verdad. Bueno, pero le cuento. Daniel r í o desde Puerto Mundo dice: Saludos, felicitaciones por el programa en vivo.、Eh, él llamó, pero se quedó sin s a l d o que se le cortó. Pero lo, del número lo ha llamado. Se v e se v en b i e el live stream, <risa> es la señal que tenemos ahí. ¿Se y ve í a aquí? No, no, no puedo colocar eso, dice: ¡pum! Para el que lee, porque e s t á b a escuchando la voz. Ah, no, anda. Anda, anda, anda ma, ma, ma.、No, no, Oye,、oh, tengo、sí. saludos para acá también,、eh, para Sandra, que está en Santiago. Nos está escuchando y nos está viendo también a través de,、eh, la señora Lane. Sí, ay, para ay, ella. Un ay, gran ay, saludito para ella. Un beso. Para ella. c ó r r e c ó r r e Ay, c o c h i n a Besito para、sí. usted. Medio, besito, tiene. También nos dicen que está bueno el ambiente y... En buena la s t a l l a Si alguien quiere pedir un t e m i t a también lo p h e g o También, claro. No hay ningún problema. Tratamos de hacer lo mejor que podemos colocando estos temas. Saludos a Marcelo Velázquez y a su familia. No, Andu、no. Anduvieron en el regimiento, dice el fin de semana, lo pasaron viendo. Saludos para él, José Marcelo Velázquez Canucillo.、No, así q saludos para todos. s a l u d o t a m b i é n a Hugo Águila Aguilera, que nos llamaba recién para preguntarnos: ¿dónde queda la radio?、Eh, no podemos decir. r、ah. a que s í es. ¿Qué se viene para mañana en materia informativa? Por lo menos acá en la ciudad. ¿Hay algo interesante para mañana no? ¿Ha estado bien tranquilo? Sí, ha estado tranquilo. O solo. O s o l demasiado tran tranquilo.、Sí, o solo、no、se tranquiliza y momentos que,、eh, llega un momento que. Déjalo así un ratito para que alcance a tomar vuelo yo. Perfecto. Porque. No, no, no q u e r e m o s nada. Me pedí un par de vueltas, pero ahí están haciendo algunas investigaciones. Espero que mañana l a hagan tranquilamente como las 10 de la mañana. Ah, ok. <risa> no, no vamos a adelantar、no、m a y o r e s detalles. Son ya prácticamente las 8. Me voy a despedir. Juan Pablo nos llamó por interno. Se desped... Dice que lo disculpen, que le iba saliendo. Se va a otras funciones al canal local donde cumple otras.、Así. ¿Lo quiere conocer en persona? Porque a lo mejor no lo veo hoy día. 21 a 30 horas. Sí, ahí lo puede estar. Eh, NTV. Ahí como te, te dijeron, mi abuelita, que le ve todo serio ahí, el jefe de prensa de NTV. Oye, sí, un día yo estaba, estaba viendo la noticia, de repente lo veo y lo q u e m o mirando y dije, no puede ser, con su barba a pera candado.、Eh, bien, bien. Pero、está. parece que está, está afeitado ahora, está, sí, había, sí, no e s t á a f e i t a d o ahora, había cambiado el, el look. q u é más te, te quería comentarte que nos v a y á m o s e parece que estábamos como listos. s n o s vimos con un tema tal vez?、Quizás. Sí, nos vamos con un tema. Nos vemos mañana, acuérdense que estamos desde las 7 de la mañana. De aquí nos vamos a acostar para estar temprano y levantarlo usted.、Vale. Lo sacamos de la cama y lo volvemos a acostar. Nos vamos. A las 7 de la mañana nos vemos mañana, tempranito. Nos, nos vamos, vamos, señoras y señores. Ayer es estuvo de cumpleaños. Es Freddy Mercury y nos vamos con uno de sus temas: esta cosa loca llamada amor. Crazy Little Think Love. Chao, chao. ¿Qué es el d a <risa> o g m so s t u